Bueno, Buen día, otro día más de Bay. ¿Cómo estás? Es bueno, he bueno, estado en Cabo, he estado en Cabo, he Buenos días a todos. Así otro, es. otro programa más de Handebei Ya eh, este es el tercero, Dani. El tercer programa, vamos a... Vamos, qué bueno, qué alegría Va dando el solcito de Bay <coughs> Va tomando y, curso Y expliquemos brevemente a la gente qué significa Bay En lengua eh, originaria, Gununa Kunan Bay es la rotación que hace el sol en, en el día Durante el día Lo que muchos de nuestros abuelos decían Somos los hijos del sol que van marchando en el día sí, porque... Hande Es el sol que, que vuelve a salir Que vuelve a dar eh, en este momento especial Para el pueblo buruna Donde empieza de, nuevamente su amanecer Después de tanto ya de invisibilización Comienza de vuelta a surgir Ese pequeño solcito a caminar ese, ese sol Y sus hijos vamos detrás también Bueno, acá en la ciudad tenemos sol Lo podemos llegar a ver cuando no hay un edificio ...pero nuestros abuelos caminaban con respecto a, a la naturaleza... ...los elementos de la naturaleza y se guiaban con el sol... ...entonces el sol era su guía en, en ese ambiente natural y puro... ¿no? ...no como es hoy que estamos en la ciudad con el smog contaminado... ...tenemos eh, sombras que nos hacen estos edificios... ...y no podemos ver el sol que nos guía. Exactamente, estar en contacto con la naturaleza... ...con distintos elementos... <tose> Hizo que nuestros abuelos tuvieran una, una concesión espiritual muy grande y con respecto a los distintos elementos, eh, crear una cosmovisión al respecto de todo este contacto que tenían natural. Contacto que podemos eh, restituir, que podemos tratar de constituir en, en estos ambientes ciudadanos. Eh, algo que, bueno, que es el propósito de Handebey, trayendo de vuelta las memorias olvidadas Voces que, que no se escuchan normalmente Volviéndonos sí. a traer a este espacio Y acá utilizamos eh, dos herramientas Utilizamos la tecnología Y utilizamos la cosmovisión Entonces de esa forma Tenemos eh, una herramienta importante Para transmitir eh, este saber Que es oral Porque los pueblos originarios En toda la vía Ayala Transmitían sus saberes de forma eh, oral Y eso hay que dejarlo bien en claro ¿no? Y contamos con un recurso fundamental el haber caminado el territorio, el haber estado en las comunidades visitando los distintos pueblos, que nos hace certificar que realmente este conocimiento es así y que es donde hemos aprendido en ese caminar, en ese handebey que hemos hecho por el, por la tierra. O sea que el concepto de handebey está todo el tiempo. Está, está todo, todo el tiempo, el tiempo y hay que tenerlo presente, hay que respetarlo. porque son elementos naturales. El sol es un elemento natural que nos da vida, ¿no? Este, y no podemos dejar de lado la existencia de, del sol. En la ciudad tenemos eh, sombra, tenemos árboles, tenemos poco, pero eh, esto del sol está... este, no lo, no lo vemos. Porque caminamos hacia adelante, ¿no? Sí. En la ciudad con nuestros problemas, que son un millón de problemas. Ahora tenemos fin de año, ¿no? Ya estamos en fin de año y se vienen... Eh, todos los gastos de fin de año eh, viste y toda la gente está así preocupada, complicada pero hay que ver el sol <ríe> hay que ver el sol, hay, hay que, que respirar ¿no? hay que sentirlo, hay que tomar su energía en, y encomendarse a, a los elementos naturales y a los abuelos para que nos guíen en, en, en este espacio para que en, y muchas de estas preocupaciones muchas de las cosas que están pasando eh, también se vayan resolviendo de la mejor manera Mira, Hoy, eh, ¿qué preparamos, eh, Dani? Hoy vamos vamos a contar a, a, a los oyentes eh, qué, de qué vamos a hablar. Bien, eh, hemos venido tratando en estos programas de Handebey algunos temas muy populares, conocidos, o por lo menos escuchados de oído, este, como fue en su caso las gigantes de, gigantes de piedra, el gualicho, eh, el árbol del gualicho. En esta ocasión eh, vamos a tocar la ceremonialidad del pueblo. dentro de esa ceremonialidad una de las cosas que vamos a ver es el, el tema del camaruco algo Mucha, que muchas me... veces he mencionado el camaruco entre todos eh, la criollada entre la gente que fue alguna vez a la Patagonia que le uno dice en guillantún otro dicen en camaruco entonces eh, el que está un poco en la temática no de pueblos originarios dice bueno ahí se está mezclando algo porque no entiendo es camaruco es Guillantún, así que vamos a explicar eh, esa diferencia Sí, sí, sí, vamos a ver lo que es el Camaruco, cómo surge, eh, las interpretaciones que tuvo y qué interpretaciones podemos dar nosotros, eh, el origen, eh, cómo se llegan estas festividades, en qué fecha. Y eh, matar un montón también de estos imaginarios colectivos que se ha hecho eh, alrededor del Camaruco y que también ha sido afectado por el discurso hegemónico sobre el Gualicho, ¿no?, en... en Entonces, bueno, vamos a ir viendo, dilucidando un poco de, de esto, aprovechando los viajes de territorio, que también hemos podido participar de varios camarucos de distintas zonas. entonces Bueno, eh... sí, pues es bueno, vamos a decir que sí, porque vos estuviste, sos oriundo de Puerto Madryn, eh, sos patagónico, criado y nacido... Eh, te criaste con una abuela que te enseñó toda la cultura con una cuna, que te la transmitió, ¿no? Como es la ley de la transmisión entre familiares, ¿no? El, con la oralidad. Este, y sí que has caminado, pues, eh, bueno. Uh -huh. Y bueno, y ahora es traer esas esa enseñanzas, todas esas cosas que hemos aprendido con los abuelos en ese camino, volverlo a traer para que otra gente que no ha tenido esa oportunidad, eh, al menos <coughs> tenga la oportunidad de, de escuchar. Eh, aquello que nosotros escuchamos, aquellos que nosotros vimos algún día quizás si quieren, quieren los abuelos puedan llegar a ese camino o no pero el, por lo menos eh, van a haber escuchado de, de Fuente Primera qué es que es un camarero, qué es lo que se vive, qué es la cultura de los pueblos cómo son los pueblos realmente eh, hacia el interior del, del país Sí, recordemos a los oyentes que toda la información que les proporcionamos es de fuente directa Porque acá somos dos eh, hermanos originarios Sí, si bien yo me han criado en la ciudad Pero estoy en el camino Como muchos, ¿no? Como muchos jóvenes que están en el camino Esto que mencionas vos Y vos sos un originario de Puerto Madryn un gununa Kunan Y que ha caminado por territorio Así que, bueno Vamos entonces a introducirnos al, De a poquito al tema este, Vamos a ir con un tema musical Referente Así que bueno, el tema musical es el tema es Amutui de Oscar Payaguala. Oscar Payaguala pertenece al pueblo Aoniken, más conocido como Tehuelche. Posee una larga trayectoria reconocida en el orden nacional e internacional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. now Cul, los cul, cul. Cul, soy señor, mi peñi trae un cul. Cul, cul, cul, cul. Cul, cul, cul, cul. Cul, cul, cul, Siempre vamos los cepos No hay que olvidar la tradición Que mi paisa no dejó No hay que olvidar la tradición Que mi paisa dejó Amor Bien. Bueno, acá estamos. Ya hemos vuelto de vuelta a Handebey. Este, con este tema introductorio, de Amutu y Camarricún, de Oscar Pachaguala, vamos a introducirnos entonces en este tema eh, que tiene que ver con, con la división del tiempo y cómo de allí nacen, nacen las ceremonialidades. Perfecto. Bien, este, nosotros como pueblo Gununa Kunat eh, dividimos nuestro ciclo anual, es decir, lo que se conoce como año, en, en dos épocas nomás. Tenemos este, la época del yushawau que es la época del calor o la época primavera-verano, y la época del Maguen, que es la época del frío que comprende el otoño-invierno. esta división bipartita, este... Se corresponde con la cosmogonía propia de nuestro pueblo eh, en la memoria que, en la memoria que conserva respecto de dos eventos que, que marcaron la humanidad y que marcaron la historia de nuestro pueblo. ¿Sí? Son, estos son los cataclismos, son dos cataclismos que perduran en la memoria del pueblo gununa. Eh, uno es el Anjaya Atac, un gran terremoto que sucedió en los primeros tiempos de la humanidad. y el segundo que fue el que quiere decir es el tsunami o la inundación del mar estos son dos cataclismos que marcaron a la humanidad que marcaron un nuevo comienzo eh, formas de interpretar el mundo entonces esto provocó una división bipartita de la, de la historia propia del pueblo y esto se llevó también a, a entender un poco el ciclo anual y, y entender las ceremonialidades que, que empiezan a, a ejercerse, es decir Nosotros tenemos eh, dos ceremonialidades al año, dos ceremonialidades fijas, donde nosotros celebramos eh, los equinoccios. ¿sí? Al ser un pueblo cazador, nómade, eh, seguía mucho por el sol, entonces toman como referente de, de estos dos espacios ceremoniales específicos, anuales, los equinoccios, el equinoccio de invierno y el equinoccio de verano. Y se da esa dualidad de verano-invierno. Exactamente, el, y a cada una le corresponde ¿no? Le corresponde una, una ceremonialidad. Al equinoccio de primavera, que para nosotros, si bien cósmicamente se sucede entre el 20 y el 21 de septiembre, físicamente nosotros percibimos el cambio eh, a finales de septiembre. Entre el 21 y el 24 de septiembre, eh, los que están viven en el campo ya están eh, ávidos de, de ver esa transformación. Una de las primeras cosas que se observa es el tema de los pastizales, que es lo que más rápidamente el coirón, como crece, eh, es una de las referencias. Eh, Así, bueno, ya se acerca pronto cuando se reverdece el coirón, es decir, ya estamos en época de, de, año, de año nuevo por entrar en lo que nosotros conocemos como. En el común sería el año nuevo, ¿no? Y nosotros sería el yushagua Es decir, no tenemos un año nuevo como ahora, eh, que están, en el caso del calendario gregoriano está terminando el año. Para nosotros comienza en septiembre el año, termina en septiembre y comienza en septiembre. Muy distinto al calendario gregoriano que termina ahora en diciembre y comienza en enero. ¿sí? ¿Y las abuelos por una cuna este, originariamente emigraban de la costa hacia la cordillera y de la cordillera hacia la costa? Claro, este, en estas épocas son cuando se sucede el, el, la veranada y la invernada. ahí viene el tema y, claro, si tan, uno, tan escuchado, ¿no? cuando uno va a la Patagonia que dice la invernada y bueno, si uno se explica significa, significa verano o época de calor que es la primavera invierno y yushawa es, es veranar yushawa es la veranada es decir, que la veranada se produce en la época de calor cuando comienza y si uno mira magen es el invierno o la época de frío que es, el, que es en otoño notó otoño-invierno sería correspondiente y, y chavo es la invernada es decir que la invernada se produce en el, en el tiempo que comienza en la época de frío entonces ahí ese, mediante el idioma podemos saber en qué fecha comienzan estos procesos por supuesto según el territorio va a ser más frío antes va a ser más frío después y eso también va a modificar un poco las rotaciones pero generalmente son estas durante el invierno Se, se van a los pastos bajos es decir que la, eh, tanto los animales como los campamentos antiguos se encontraban sobre la costa más sobre la costa, los valles bajos eh, que es donde menos frío hacía y hasta el verano como se reverdece el coirón, los pastizales cordilleranos y las la pampas, eh, el guanaco se va a ir a mayores alturas, va a abandonar la costa y los campamentos van a seguir la ruta del guanaco Iban a seguir. entonces se iban a encontrar hacia la meseta hacia la cordillera y siempre teniendo en cuenta la ubicación del sol también exactamente, para eso en, en lo que tenemos es un año solar de hecho se lo toma tan en consideración que el, es un año solar ¿Sí? entonces no, el año puede durar 365 días, 366 364, dependiendo justamente eh, Esos pequeños elementos que dan que dicen Cuándo culmina un ciclo y cuándo culmina el otro ¿sí? Entonces no, no era fijo 365 días Sino que iba variando Porque tampoco el año dura 365 días ah, eso ya es una días. característica de, de, de, la, de todo lo que es la comoción con una cuna Que no hay un número fijo No, no, incluso actualmente eh, ¿Por qué existe el año bisiesto? El año bisiesto existe porque justamente el año no dura 365 días, 365 días y un cuarto de día más. Entonces cada cuatro años hay un eh, hay que complementarlo un día más al calendario para poder equilibrarlo. Cada cuatro años. Cada cuatro años. Si estamos hablando de un cuarto, en los cuarto el cuarto año se equilibra. Ese es el año bisiesto bis bis porque tenemos se le agrega un día al calendario y así se, se va haciendo para que no se derroga sino vamos a ir un año retrocediendo, un año, retrocediendo un año, y se va a desconfigurar eh, el, el calendario gregoriano. En el caso de los pueblos, se tomaba simplemente estos referentes, ¿no? Una de las cuestiones era esto, el tema de los pastizales, el tema del de nacimiento de animales nuevos, todo eso iba a indicar el, el comienzo del, del ciclo nuevo. Es decir, entonces no había problema tampoco en el desfase porque no había desfase. Decir, porque se, el indígena se movía en base a cómo se movía la naturaleza. y entonces era móvil, él también era móvil entendía estos movimientos y los, y los interpretaba interesantísimo Matías siempre hay algo que nos está enseñando Wezebel. y tomate ese matecito Wezebel. yo mientras tanto le mando saluditos a Juan Pablo Pelachini que está ahí en Maswood, así que hermanito te mandamos todo el amor desde acá y gracias por estar bien, entonces retomando, ¿no? como decíamos sí esto es una charla entre, entre amigos, así que Tomate el matecito, ¿querés otro? <risa> hace calor, che, hoy en día. Está caluroso, sinceramente. Ay, hace calor, está hermoso el día. Y Ya vamos a hablar de una ceremonia donde hace, mucho, ¿Ah, sí? donde hace mucho calor y, bueno, uno tiene que estar. Bueno, eso es lo próximo programa, ¿no? <risa> Bien, como decía, ¿no? el año nuestro, retomando, comienza a finales de septiembre, más o menos entre el 21 y el 24 de septiembre es cuando uno puede más o menos ya interpretar en la naturaleza que sucedió el, el equinoccio cósmico. ¿sí? El equinoccio cósmico se mide con tecnología actual. Nosotros lo medimos con referencias naturales, que son las cosas visibles que podemos palpar, energéticas que podemos sentir en ese momento. En esa fecha, entre el 21 y el 24 de septiembre, es cuando se realiza el Kaya. La, la festividad de, de Año Nuevo. El Año Nuevo con una cuna que hemos ido a Neuquén, a Rincón de los Sauces. Este año, el año pasado fue fundamental porque el Yuyaguá se había dejado de celebrar. O sea, ya habían pasado muchísimos años. Las últimas referencias las hacen en finales final de 1800, de las últimas veces que se vio celebrar el Yuyaguá Bacaya en, en esta fecha, en la fecha de septiembre. Eh, sabemos que sí, que hubiera algunas comunidades que lo preservaron, incluso mediante otra realizar otra ceremonia, preservaron la fecha, pero ya no, se, no era de Ushaguabacaya, sino que se llevaron otra ceremonia. O sea que se iban inclinando eh, hacia oh, oh, oh, otras ceremonias, pero de alguna forma Para preservar queriendo la fecha. preservar la fecha, claro. Exactamente. Bueno, después de mucho tiempo, después de análisis, de conversatorio entre los mismos gununas, Sí. Eh, el año pasado se decidió que volver a celebrar nuestro año nuevo, nuestro nuevo ciclo en septiembre. Eh, se concordó que fuera en Neuquén, que se vuelva a celebrar en esa fecha. Eh, esa oportunidad pudimos ir con vos. Viste, el, hizo, Realmente hizo mucho calor. Sí, el sol estaba eh, muy brillante, me acuerdo. Muy brillante y el cielo totalmente despejado. No sé qué temperatura haría, pero calculando... Llegaba fácilmente a los 40 grados de calor. En el, Al mediodía, media tarde, en un sol que te quemaba bastante. Sí, me acuerdo que fue un día de calor. <risa> Días de mucho calor, un fin de semana. Y, y con eso se volvió a reactivar la ceremonia. Sin, es si nosotros estamos recién por entrar al tercer mes del año. En la primera parte del, del, de lo que es el yushawa. Ahora viene la parte más calurosa. Y... Bueno, pero antiguamente esta ceremonia, este, nosotros si bien la vivimos en Neuquén con un protocolo mucho más amplio, eh, con que subrogativas, con ciertos pre-ceremoniales que se hicieron para reactivar esta ceremonia, eh, no en todos los lugares, no siempre fue así. Es, en, mu en muchos otros lugares simplemente era un acto solemne. ¿Qué quiere decir un acto solemne? Es decir, la gente se, se bañaba muy temprano a la mañana Con el agua del río. Con el agua del río. Está del, fría, del, recordemos. Del mar o de, de la laguna, de lo que estuviera cerca, por la estación. Claro. este, Y algo curioso es que el agua es, se encuentra tibia en ese momento, antes de la salida del sol. Ah, ¿sí? No es fría el agua. Es el único momento que sucede en que el agua no es fría. Mira. Entonces, eh, ¿se bañaban por qué? Porque el, el baño significa la purificación, ¿no? Es como un árbol, un árbol que muta su corteza. Como el chañar, el chañar todos los años tira la corteza vieja y vuelve a sacar corteza nueva. Y así lo mismo, nosotros uno limpia el espíritu y limpia el cuerpo también. Es decir, porque nosotros creemos que en la medicina propia, la, la curación es física y espiritual. Entonces la limpieza tiene que ser física y espiritual. No podemos eh, curar el espíritu y dejar enfermo el cuerpo. No podemos limpiar el cuerpo y dejar el, sucio el espíritu. Entonces por eso el baño, el agua... Eh, es renovadora porque en ese momento vienen las primeras energías que salen del sol las energías que mandan nuestros creadores positivas en ese momento es cuando están en ese momento es cuando absorbemos esa pureza, esa limpieza de ese día porque además este, vuelven a subir las fuentes de agua están las fuentes de agua suben hacia arriba están, están brotando con, el, con esa energía nueva que es el siglo cósmico esa parte, esa época que va cambiando y, y bueno es necesario limpiar, dejar todas las cosas atrás Y los pensamientos negativos, las cosas, unas cargas que uno ha tenido, dejarlas para entrar limpios al nuevo y sin pesos al nuevo ciclo. Mirá, claro, la gente que está escuchando debe estar diciendo, bueno, yo cuando vengo, yo vivo en la ciudad, pero cuando llego a casa, del trabajo, cansado, lo primero que hago es me doy una ducha y eso me relaja. Exactamente, esto es lo mismo a nivel espiritual, era un este acto solemne. Y tras este baño, lo que se hacía con el mismo agua del gozo. se esperjaba agua, se agarraba se esper, se es un poquito de agua y tirarlo hacia el este, mientras hacía una pequeña oración, un pequeño ruego, pidiendo porque este año sea bueno, para que nos, nos venga mejor, para que podamos este, tener una buena producción de animales, en el caso de los que están en el campo, para poder tener trabajo, o sea, para distintas cosas que uno necesita y también uno agradece lo poco o mucho que ha recibido, porque es parte del agradecimiento, la reciprocidad, uno da y recibe. uno recibe y también agradece sea, o sea mucho sea poco valora todo lo pues, de... o sea que uno en, en casa puede puede hacerlo puede hacerlo, puede hacerlo esta fecha, en esta fecha se vaya bañarse muy temprano acordemos que es un acto solemne es el, el baño temprano y en una macetita aunque sea en la casa asperjarle agua a la planta mirando hacia el, apuntando hacia el este y hablándole a los abuelos los y abuelos. por qué hacia el este pues el este, porque el este es un lugar sagrado para eso, el Gajnaate que quiere decir la tierra que se encuentra a en la salida del sol al, más, al que está más allá es decir, eh, hacia allá se encuentran los creadores en el tiempo antiguo los creadores bajaron a la tierra por el Gajnaate y por el Gajna se volvieron ahí y allá quedaron en el este, entonces de allá nos observan a nosotros ahí es está la dirección en, sagrada es la dirección sagrada de, de la mayor parte de, de los y honramos así al creador a los creadores A la, a la abuela creadora y al abuelo creador. Al abuelo y la abuela, y se da otra vez esta característica en pueblos originarios que es este, la, la complementación. La complementación, la dualidad. La dualidad. Lo, fe, lo femenino, masculino. ¿Cuánta Casi? es. Eh, bueno, el que está entrado en lo que es la temática de pueblos originarios y conoce, aunque sea un poquito, de, de alguna cultura originaria, de. de la viayala, de cualquier, ¿no? De cualquier territorio, está diciendo, "Uh, eso es parecido, similar a tal cultura." Y es increíble cómo se conecta todo. Cómo se conecta todo, porque inclusive este los andinos, por ejemplo, han llegado hasta la Patagonia en un momento de la historia y han intercambiado con los Comechingones, relaciones, este, y había buenos tratos, había relaciones, y cómo se es increíble cómo todo se va eh, conectando también. Exactamente y cuando uno empieza a meterse y ver la cultura de un pueblo empieza a ver que en otros pueblos también existen las mismas eh, o cosas parecidas a la cultura de uno es que la espiritualidad no es exclusivamente de un pueblo cada pueblo la ha tratado de interpretar a su manera cosmovisionaria a su a su idioma claro cada a su pueblo tiene su interpretación pero la espiritualidad es, es algo universal los conceptos los principios la filosofía de que tienen la, la cosmovisión Eh, es una universal, y si uno mira acá y va a encontrar en otras culturas también de Patagonia estas mismas tradiciones, o tradiciones parecidas, ceremonias parecidas, nombres parecidos, y si uno va a recorrer otras culturas milenarias alrededor del mundo, va a encontrar cosas similares. Claro, este... es, ese es momento de conocer, para eso está este espacio de Handebei, de, de transmitir los saberes de los abuelos, porque... Podríamos dejar, ¿no? de ver un poquito hacia Europa. Podríamos dejar de ver un poquito hacia Asia, que la gente ve mucho hacia allá, incorpora, ¿no?, la religión, la cosmovisión de esos lados. Bueno, de este lado de la Vía Yala también tenemos este, nuestras ceremonias, nuestra cosmovisión, que nos hacen bien. Nos hacen bien y que son culturas milenarias también. Milenarias que en, en muchas veces lo que andamos buscando afuera, ¿no?, rezaba una chacarera que... ...que daba cuenta después de haber andado por, viajando por todo el territorio... ...se dio cuenta que dentro de, que adentro de su casa, es decir, dentro de su territorio... ...tenía lo que andaba buscando afuera. ¿No? A, acá pasa lo mismo muchas veces. este y, y no es que esté mal saber la cultura, cultura internacional, cultura de otros pueblos. Eh, es bueno siempre como conocimiento, el conocimiento no ocupa lugar. Eh, pero también tenemos que mirar y conocer un poquito también lo nuestro... lo que es propio, lo que tenemos. Las Américas tienen culturas tan tan y más antiguas aún que, otras, que las famosas culturas antiguas que, que uno conoce, como Sumeria, como Egipcio. Incluso algunas son hasta paralelas. Bueno, los antropólogos han hecho trabajo de investigación y han revelado datos impresionantes en ese sentido. En ese sentido, y bueno, y escuchar a un presidente de sudamericano hablar que, proviene, que él proviene de un pueblo milenario que lleva 40.000 años viviendo en las Américas. es decir, no es no es un dato menor, no es un dato al azar al aire porque también Brasil está hablando de esto de este mismo periodo, es decir, y todas estas ceremonias espirituales todo, eh, todas todas eh, van recorriendo lo distinto, van intercambiando, van tomando, van dejando, eh, como es el ser humano, porque ninguna de nuestras culturas es un estadio, es, no están metidos dentro de una, de un tupper hermético. Es decir, siempre tuvieron contacto, hubieron traspasos, entonces también eso llevó a que hayan similitudes entre un pueblo y el otro, y también sus es diferencias, que, que es lo que identifica a un pueblo del otro. Y en este caso de Yahuahuacá ya sabemos que hay otros pueblos que lo celebran en otra fecha. Que son los pueblos agrícolas eh, la, la celebran en junio, entre el 21 y el 24 de junio, es, eh, porque su calendario es lunar, porque toman la, tienen otras costumbres, pero bueno, la base... la base espiritual es exactamente la misma el por qué se hace esto el, el para qué ¿sí? es, así como para ellos representa algo para nosotros el calla en sí en lo que es el ámbito espiritual eh, representa el nuevo despertar el alumbramiento que tiene la tierra ¿sí? es como que se vuelve a alumbrar sale de esa noche ¿sí? porque en, si uno hace un ciclo y lo divide en dos partes cada extremo de, de, esa, de esa línea que uno cruza es el Uno es el invierno y otro es el verano. Pero una medio círculo es, es la noche y el otro medio círculo es el día. Entonces cuando entramos en invierno entramos en la noche. Cuando entramos de vuelta en el Yuyahuao, que se celebra el Yuyahuao entramos en el día cósmico. Entonces es decir, por eso decimos, se alumbra de vuelta la tierra y en ese alumbramiento hace que las plantas nazcan, hace que los animales... La, Las guanacas preñadas tengan sus apariciones, los animales vayan pariendo. Y sí. recordemos que en este caso el pueblo gununa toma mucho el guanaco como referente sí para la aparición. Entonces son muchos elementos que uno va tomando para entender qué es el yuyahuahuacaya. Y junto con él, como dijimos, como naturaleza se renueva, nosotros también nos renovamos con ella. Por eso es necesario hacer esa limpieza, esa purificación. bueno como decíamos ¿no? el objetivo de, de, de esta ceremonia es que ¿por qué la realizamos? ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que eh, nosotros entendamos cómo es fusionarse con la naturaleza qué es fusionarse con la naturaleza qué es tomar una interrelación con ella no de una cuestión este, eh, cómo se puede decir un de una cuestión tan tan superflua tan superficial de relación con ella sino entender una, una interrelación profunda con ella qué es lo que se entiende con, como naturaleza cuál es el verdadero concepto porque nosotros usamos naturaleza hoy por el castellano pero hacia los pueblos, cómo se entiende el concepto de naturaleza cada pueblo tiene una interpretación distinta y cómo se van a ir relacionando con cada uno de los elementos nosotros en interrelación nosotros lo hacemos ses o se, sí", que significa girar la energía girando la energía tomando, empezando a tomar forma y conciencia es decir cada pueblo tiene una filosofía propia en la que fundamenta eh, esa relación y que es necesaria porque así como la naturaleza nos da identidad nosotros también damos identidad es decir eh, si uno vive en la tierra del Yiskichín del Moye Petizo que es el, eh, la Patagonia Septentrional uno va a ser un Yiskichín gente del Moje petiso, gente como Moyepetiz. Es decir, la naturaleza nos entrega la identidad en esa interrelación, en ese giro, nos da la, la identidad de Moje petiso y nosotros nos, le, le devolvemos identidad, esa identidad diciéndole que somos la gente del Moyepetiz. Entonces, eso nos identifica de un territorio particular. Eso nos dice quiénes somos y el territorio nos dice quiénes somos también y nosotros retribuimos eso. Entonces, esas son cuestiones bueno que son ...que hay que entender de a poco... ...no es fácil entender estos conceptos... ...porque no son fáciles de explicarlo a veces... pues lo que sí hay que entender... ...es que uno como ser... ...como ser originario, como ser... ¿no? ...como ser humano... ...es parte de la naturaleza... ...es parte de la naturaleza... ...es parte de la tierra, de sus energías... ...y uno tiene que entender... no, no cuando... somos más que la naturaleza no somos más nosotros tenemos recuerdos de dos cataclismos los dos cataclismos de la naturaleza se movió no necesitó de nosotros del ser humano el ser humano depende de la naturaleza la naturaleza no depende de nosotros hizo el primer cataclismo y quedó el tendal llegó la inundación y quedó el tendal no necesita nuestra protección necesita nuestro entendimiento y empezar a tomar conciencia de cuál es nuestro rol y que entendamos que el ser humano entienda de que él necesita la tierra De que él necesita lo, lo que hay, lo necesita para, para su bien, para vivir. Necesita el aire, entonces tiene que conservar las plantas. Necesita el, el alimento, tiene que conservar los territorios. Entonces, eso es lo, es lo que tenemos que hacer en, entender eh, a todos ¿no? en, en, en esta concepción que, ten, que tenemos sobre el territorio. Que no es simplemente la tierra o para explotarla, para trabajarla. Para hacer, no, Sino que tiene, lleva toda una cosmovisión detrás de un territorio. esa interrelación entonces por eso cuando decimos tierra tierra para qué bueno tierra justamente para reconstituir todos los elementos que hacen a las culturas originarias que hacen al entendimiento para poder entendernos con el otro porque de acá de, del territorio sale el concepto del Hadku Yamnu, el que nosotros decimos el buen vivir bueno muchas he escuchado ¿no? comentarios desagradables y donde muchos ven en la tele todo los, la temática de pueblos originarios y, y he escuchado ¿no? esos eh, eh, comentarios desagradables diciendo, bueno, ¿para qué quieren tanto territorio estos que están reclamando? ¿Por qué quieren tanto territorio si, si, si, si cuando le dan no no, no hacen nada? Bueno, es, es muy chocante ese tipo de comentarios y, y va, eh, esto va en correlación a lo que decís porque el, el originario necesita la tierra para sentirse vivo ¿no? Para sentirse vivo para, para formar los, parte los de la naturaleza y, y entrar en este círculo que decís de la interrelación con la naturaleza. Uh -huh. Y también entender, este, porque hoy no todos los indígenas pueden volver al campo porque no están preparados para volver. Esa es otra realidad también eh, que hay que tener en cuenta. Entender que también este, uno camina en esta ciudad, ¿no? A veces re, se reniega de que estamos cambiando a la ciudad, de que hay cemento y que hay edificio. Pero. Sí, sí. los elementos con los que hicieron ese edificio salieron de la tierra la mesa esta que, que estamos hoy apoyados acá nosotros salió de la tierra de algún elemento natural hasta el plástico que tenemos del micrófono y de los auriculares salió de la tierra sí, totalmente sí. entonces también entender de que si bien hoy hay una ciudad encima este, seguimos caminando por el territorio Se, sigue siendo el territorio Sí, yo muchas veces planteaba, cuando estaba en Puerto Madre, decir, bueno, hoy la, la ciudad se llama Puerto Madre. El territorio se llamaba Cubebe. Cubebe. En lengua, lengua gununa. Significa el conchal, se, por el, que aún se pueden recolectar en la zona de Puerto Madre. Hoy está prohibido, pero bueno, en un tiempo se podía hacer. este Yo voy por la ciudad de Puerto Madre, pero mi sensación es que no voy por Puerto Madre. Camino por Cubebe. ...y en Cubebe se hizo la ciudad de Puerto mario ...pero sigue siendo Cubebe para mí... ...entonces sí, uno también camina al territorio... ...y por eso es fundamental las dos partes... ¿no? ...la parte del hermano que está en territorio... ...que está en el campo... ...pero también la parte del hermano que está en la ciudad... ¿sí? ...no se, no hay que desmerecer ninguna de las dos formas... ...porque también uno tiene que entender... ...que por algo pasó... ¿no? Que, la, ...que muchos hermanos nacieron en la ciudad... ...entonces ellos tienen que aprender a descubrir... ...así como el que está en el campo... Descubrir cuál es el legado que, que los abuelos le han planteado, por qué nació en ese territorio, por qué nació en ese pueblo, cuál es, es el legado. Bueno, uno de los que... comentarios que recibimos los que somos originarios y vivimos en la ciudad, porque tuvimos que emigrar, porque nuestro propio nacer en la ciudad y vivir en la ciudad, es: Ah, vos sos mapuche, por ejemplo, ¿y qué haces acá? ¿Por qué no vivís en San Martín de los Andes? Ese tipo de comentarios, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con esto de que. con esta construcción de imaginario claro, colectivo, eh, ¿no? Que ahí, si, ahí quería llegar, claro. Que si sos indígena tenés que estar en medio de la sierra donde no hay nada, eh, apenas hablar castellano, ser recontra pobre y, y no y no entiende que un indígena el el pueblo indígena también tiene derecho a avanzar, tiene derecho a evolucionar, tiene tiene derecho a adquirirse de la tecnología y, así, y mediante estos medios tecnológicos y volver a expresar su voz, volver a decir lo que piensa. Este, siempre en un ámbito de respeto y diálogo como lo planteamos siempre no este, mis abuelos siempre decían con, con respeto vas a llegar a todos lados diciendo por favor, gracias y hablando con respeto siempre se llega lejos entonces es, eso es lo que tenemos que tener presente saber hablar interrelacionarnos y Y entender ¿no? al otro cultural, esta nueva etapa, ¿viste? ya no se puede seguir mmm, tomando los conceptos viejos también de nuestros pueblos y querer aplicarlos en esta época, que es, es otra época distinta. Entonces nuestras en palabras también tienen que sufrir este, un cambio, una evolución en su conceptualidad. En, y bueno, todo esto es parte del entendimiento que, que trae ¿no? la comprensión del cosmos, la comprensión de la ceremonialidad. Y ...empezar a entender el valor que tienen los hermanos que están en la ciudad... ...el valor que tienen los hermanos en el campo... ...y cómo complementar eso... ...porque eso no puede estar desunido... ...tiene que haber una complementariedad... ...como en un círculo... Son, decimos nosotros siempre lo interpretamos como un círculo no son todos importantes sí, si y, falta y uno eso quién va a hacer el, el trabajo que él tenía que desarrollar cada uno tiene una tarea, eso está clarísimo claro, es, importante el, el es importante el que amasa, como el que recorta claro. como el que va a la radio, como el que está al frente de la comunidad, bueno, son todos importantes el, para sostener, son todos patas de la misma mesa claro, es toda la integridad y somos todos uno solo como se dice en pueblos originarios se trabaja todos eh, en familia ¿no? como se dice este, porque el que está en el campo Eh, hace lo suyo y está en conexión con la tierra porque está en el campo ¿no? y con los elementos eh, de la naturaleza, de las energías. energías. Y el que está en la ciudad, bueno, tiene una tarea encomendada también, tiene una, una, una tarea que, que es muy útil para los hermanos que están en, en, en el campo, por decirlo de alguna forma, y, y lo importante es no, no perder esa conexión entre los hermanos, el que vive en la ciudad y el hermano que vive en... En el campo, en la comunidad Porque el, cuando vuelve el, el hermano que vive en la ciudad A mí me ha pasado Que he vuelto a, al campo Al loft de la familia, Cañicul Y a mí me han recibido perfecto Yo era una más Entonces ahí donde me di cuenta que esta relación es importante El, el que vive en la ciudad y vuelve a, a, su, a su lugar de, de origen ¿no? de, de, de la familia y lo reciben con los brazos abiertos y después viceversa cuando cuando el que está en el campo tiene que viajar a la ciudad por hacer algún trámite eh, lo recibe el hermano que vive en la ciudad y se da esa hermandad ¿no? porque la familia es, es importante exactamente y es la base constitutiva de esto por eso estas ceremonia de la que vamos a hablar hoy una que es el Yushaguabacaya que acabamos de hablar Y justamente son ceremonias familiares, reúne la familia. Y la familia entendían toda su cosmovisión. ¿no? En un viaje decimos cana para decir familia. Pero Kena también significa gente. Mira. Es decir, que la familia no solamente son papá y mamá y los hermanos. La familia son papá, mamá, los hermanos, los abuelos, los primos, los tíos y todo, toda aquella persona de, de buen corazón que quiera sentarse a compartir en esta mesa. Entonces, a través del idioma también podemos entender este, estos conceptos, ¿no? Hoy la familia, bueno, eh, actualmente se ha, ha mutado también, ya no es tampoco esa familia mamá y papá, hay familia de distintas formas de distinta conformación. Pero no dejan de ser familia. Y los otros los que comúnmente decimos parientes, no dejan de ser familia. Entonces, tenemos que volver de vuelta a reconstituir la base fundamental de los pueblos que es la familia. Sea como esté conformada, pero la familia es fundamental en este proceso de entendimiento. Sí, claramente la, la familia es, eh, es esa persona que llegó por amistad ¿no? al núcleo de tu familia originaria y se hizo parte de, de tu familia. Y es... vos le tenés cariño, le tenés amor porque lo, lo adoptaste como tu tío del corazón, como me ha pasado a mí, que he tenido pocos tíos en la vida. Pero la gente que iba llegando a la familia, ¿no? que mi mamá me decía saluda a tu tío. Y si mi mamá decía saludar a tu tío, era mi tío. y yo lo respetaba siempre y después con el tiempo uno se da cuenta que ese tío postizo no te da cariño y vos le das cariño y viceversa entonces ahí donde está lo, que, lo importante donde decís de que todos también son familias no Re -re -re -re reconstituir esto de la familia que no la familia no solamente ese es el núcleo que es importantísimo sino la gente que llega a tu vida exactamente exactamente ese es el camino y esto es lo que nos quieren traer la ceremonia no por eso son claro. ceremonias porque sí. nos reúnen a un montón de, familia, de familiares, pero también de un montón de personas que no son familiares eh, con sanguíneo, pero sí son familia en el camino espiritual. Bueno, esto viene a representar también el Yuyahuawa este alumbramiento, ¿no? Volver a entender eh, esta cuestión. Vamos a ir a, para ir cerrando este tema, vamos a ir a un, a, a un tema musical. Bien. Sí, bien, vamos eh, al tema musical Nombrador de los antiguos de los hermanos Barbel. Los hermanos Verbel era un dúo compuesto por los hermanos Hugo y con Néstor Verbel Tras el descenso de este último, la hermana de ellos, eh, Marité, compone el dúo Entonces fueron populares durante la década del 70, interpretando composiciones del sur Son eh, exponentes claros de la música de la Patagonia, Dani, ellos. Los Exactamente, recuerden. muy conocidos los hermanos Verbel, muy nombrados y por la traición de ellos y de su padre. Bien, Así nombrador de los antiguos. desde las leñas silbidos de pifilca que lejos llegan y en el cordón del cantao será la fiesta el ritual de los arambranos que pocos quedan creciendo desde los siglos la misa El don comeo hasta el alma se le suelta y andan llorando tus trucas, viniendo al cielo que es ritual de los araucanos que pocos quema. Don Prudencio Tramaleo golpea y golpea, tamborcito retobao con un cuerito de yegua y la florinda Domínguez sueña con ser ...esas veces, todas esas andanzas... ...cuando andábamos recorriendo... el territorio patagónico... ...y hemos tenido la oportunidad... ...de ser parte de, de muchos de esos camarucos... ...familiares... Eh, ...de poder ent entender, de estar... ...el, el tiempo que, que lleva... ...un camaruco... ...poder conversar... ...y bueno, trae a la memoria... A ...muchos abuelos que hoy ya no están... ...que, que realmente nos han dejado... ...su conocimiento... ...con el cual hemos podido compartir... ...hemos podido conversar cuestiones muy profundas... ...de los distintos pueblos... ...y, y en esa andanza del, en Patagonia... ...fue que, que pudimos reconstituir gran parte de, de la cultura gununa... ...porque aún seguía, seguía rondando... ...aunque calladita, despacito, caminando prudentemente... ...se pudo mantener... ...así que hermoso tema el de los Berbel... ...porque trae muchos recuerdos a la memoria... Y, y realmente es para el nombrador de los antiguos, siempre... Ah, no... A mí me encantan lo, bueno, los temas que tienen son, son, son muy lindos, son agradables, y te das cuenta que, que, que ellos eh, tocan la temática y la desarrollan. Exactamente. Y, bueno, continuando con esto que veníamos hablando, en, retomando un poquito, entonces... habíamos planteado eh, el, al principio entonces que, que el pueblo Gununa dividimos el ciclo anual en dos en dos partes y que esto derivaba de la conciencia ancestral sobre dos cataclismos que hubo que que fueron dos eventos que marcaron al mundo Gununa de ahí se desprende que el, la, bi, la bipartición de los distintos ciclos en los que el pueblo Gununa se ve eh, se ve interpretando y entre esto era el año, el año no o el ciclo anual Habíamos hablado que este ciclo anual comienza eh, con la ceremonia de la festividad del Yushawabakaya, o nuevo año, o nuevo ciclo. Ah, en, en septiembre. En septiembre. Ahora, eh, bueno, ese fue el equinoccio de primavera. Ahora nos toca hablar del equinoccio de, de otoño. A ver, ¿cuándo comienza? El equinoccio de otoño generalmente se celebra entre el 21 y el 24 de marzo. Marzo. Sí, Esta sería como una fecha tradicional de, de celebrarse en el pueblo Gununa... ...y, y otros pueblos, este, el, el tema del, de esta ceremonia tan importante como el Camaruco. Ceremonia que por muchos es, eh, es un tema que, lo, que le apasiona, tienen imaginar, imaginarios también sobre el Camaruco... ...sobre lo que es, lo que no es, qué se hace, qué no se hace. Hay imaginarios positivos, imaginarios negativos al respecto... Bueno. De estas cosas también vamos, vamos a hablar. y Siempre está presente el tema de, del imaginario colectivo, ¿no? Exactamente, Siempre. sobre las culturas indígenas se ha hecho mucho, y más sobre las de Patagonia, que han quedado eh, hasta, en, hasta 1900, eran, casi 1900, eran territorios aún libres. El, las comunidades, los campamentos se movían por el territorio aún, sigue algo un poquito más de 100 años, aún se podía vivir, se podía latir esto, no en la época de nuestros bisabuelos, ellos pudieron vivir, son los últimos que vivieron en el territorio de libertad y vivieron la transición hacia el territorio, pasar de territorio indígena a territorio nacional. ¿sí? Claro. Es decir, tampoco son tantas generaciones hacia atrás nuestros bisabuelos, son cuatro generaciones. Estamos hablando de algo muy reciente, históricamente es nada. Sí, en comparación de otras culturas del mundo, donde esto que nosotros vivimos hace cuatro generaciones, ellos lo vivieron hace dos mil, tres mil años atrás, y actualmente no tienen esa conciencia de de pueblos ancestrales como la tenemos nosotros, los pueblos indígenas de las Américas. Sí, que es algo es algo reciente, es algo que está que es nuevo, no pasó ayer históricamente. Que es muy particular, como decís, y, y, y me viene a la mente de que, por ejemplo, si me viene el tema del ADN. el análisis de la sangre eh, me habías comentado una vez que me llamó mucho la atención que el, el factor cero RH 0 positivo es típico de, de la vía Yala claro, el 0 eh, o el O como también se lo claro. está nombrando eh, es natural de América, desde las Tierra Fuegos, los pertenece a los indígenas americanos es decir, en Entonces y sabemos que es, es el factor más común dentro de todos los países que van desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Eh, sí, es un tema. Ese es un eh, dato impresionante. Que después bueno podemos desarrollarlo en algún momento sure, con toda sí. la información que tenemos ya certificada. Eh, es un lindo tema para interpretarnos a nosotros mismos y ver que las culturas indígenas no están tan lejos. del ámbito ciudadano ni de las, ni de las eh, habitantes actuales de la Argentina Sí, la concientización de que estamos integrados eso es algo que, que, que es, es, es verdadero y es, es real la integración está dada ya hace mucho tiempo en la ciudad Bien ya hemos re retomado el hilo eh, con respecto al Camaruco Y bien, nombramos que el camarico, como lo decimos nosotros en Gununa en realidad, camaruco sería como el imaginario, ¿no? Como se pronuncia comúnmente, se lo conoce. En lengua Gununa nosotros le decimos camarico. Camarico. Bien. Y... Antes que comiences, Gueseguel, sí. bueno, quiero comunicarles eh, a los oyentes que se pueden comunicar vía WhatsApp al 11 68 13 37 32. 68 13 37 32. Para que nos dejen su saludito, ¿no? Y sus, sus preguntitos también. Exactamente, exactamente. Así que serán bienvenidos todos los saludos y aportes este, para todas las personas. Y, y mandar un saludo especialmente a la comunidad Lucero pichinado de Rincón de los Sauces, que no habían escrito casi el final del programa de la vez pasada y no, no lo pudimos pasar. Este, a la comunidad con una cuna Lucero Pichinao de Rincón de los Sauces, norte neuquino. Este, le mandamos un cordial saludo y, y un cordial agradecimiento también por haber sido sede el año pasado de la celebración del Yuyahuahuacaya, la reconstitución de, de esta ceremonia ancestral. Así que un cordial saludo a la cacica Norma, a su familia que siempre nos reciben bien. Sí, eh, que nos recibió con mucho amor. La verdad que estuvimos... Eh, a don Joaquín que ya en cualquier lo vamos a comunicar también. Don Joaquín, el... sí. Que ten... Quiero hablar con dos Kim, Tenemos que comunicarnos. Un hermano que trabajó mucho en el tema del camaruco. Eh, en la zona del Valle del Chubut trabajó muchísimo para que eh, se volviera a reconstituir, se volviera a realizar otra vez el camaruco y así ha sido un fortalecimiento cultural por muchos años, especialmente del camaruco. Que es el... ¿Por qué? Porque el camaruco que es para los pueblos indígenas, para nosotros que estamos allá, es la expresión máxima de espiritualidad que tenemos. El, espiritualmente estamos hablando del, de aquello lo máximo que tenemos dentro de nuestra claro, camaruco para todo pueblo originario eh, la ceremonia central es es fundamental porque forma parte de la vida de ellos y de la cosmovisión y el del día a día también ¿no? donde se junta fuerzas en, el, en, en la ceremonia para continuar no exactamente porque el camaruco y el camaruco hoy lo interpretamos como la rogativa grande ¿sí? es una rogativa que dura, eh, en sí lo que es el Camaruco dura tres días, pero todo el sermón de pre-ceremonial dura un par de más de días, pero en sí lo que es el Camaruco son los tres días de, eh, que uno está, donde uno va, a lo que yo decía esto, no uno va a rogar o pedir por lo que uno necesita, o para el, eh, y generalmente uno escucha no que se ruega eh, para que haya buena lluvia en casa clase de Patagonia, Y el agua es escasa, falta muchas veces en el campo, entonces una de las principales características del cabruco es pedir por lluvia estamos pidiendo lluvia a la madre cielo para que nos envíe nos envíe vida mediante eso y pedir por los animales que estén bien que crezcan, que crezcan bien de que no se nos mueran porque justamente viene la época de invierno, muchos animales paren en invierno y, y, y bueno, muchas veces las apariciones se mueren Este, otros se reproducen en invierno, y, bueno también esto, no las veces las nevazones, las comunidades que están muy en, en la sierra lleva a que muchos animalitos se mueren entonces uno pide por todo eso, no para que tengamos buen, buena ganadería, por los hermanos que cosechan que cosechen bien, de que no les falte el agua, que no les falte la energía, eh, pedimos por la salud, por la salud de nuestros abuelos, de, de, por la salud de nuestros niños para que crezcan bien. por el conocimiento, eh, para la reconstitución de, de los saberes. Es decir, es un momento donde uno pide, pero también agradece. Agradece por los animales que recibió, agradece por las, por las pequeñas cosas que uno recibió, las alegrías, los, los eventos, el poder juntarse con su gente. Entonces, cuando hace, sucede un camaruco, las expresiones de los abuelos son su agradecimiento. Lo primero que hacen es agradecer por poder llegar un año más a levantar Camaruco. O sea, hacer un Camaruco para allá en Patagonia es decir, levantar un Camaruco. Agradecen que el, los creadores le han dado fuerza para llegar ese un año más a pesar de su ancianidad, de las dificultades que pueda llegar a tener por su edad, por la salud, y agradecen que le hayan dado la fuerza por estar ahí. Se agradece la vida, ¿no? Se agradece la vida. Eso es lo que nos enseña el Camaruco. Una de las principales enseñanzas es el agradecimiento a la vida. la reciprocidad hacia la vida, el valorar la vida por sobre todas las cosas. Y entonces mi abuela siempre me decía cuando uno es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Es decir, ella nos decía si uno sabe valorar las pequeñas cosas, sabe valorar las cosas grandes, pero si no sabe valorar esas pequeñas cosas, nunca va a poder valorar el resto. Bueno, mi madre de chiquito siempre me, me decía este agradecer lo poquito que tenés, eh, con otras palabras, ¿no? pero Básicamente me decía eso, eh, agradecelo lo, lo que tenés, eh, cuidalo, cuidalo. Exactamente, es el camaruco entonces un acto de agradecimiento, una ceremonia de, de agradecimiento, de reciprocidad, donde uno de, tiene que demostrar todos los valores familiares, lo que la familia, lo que los padres le han instruido, lo que uno ha aprendido también, porque esto es un camino que uno hereda, pero también parte de ese camino es el camino que uno tiene que andar. Nosotros recibimos de nuestros abuelos lo, las herramientas que necesitamos para hacer nuestro camino. Entonces también eso va a demostrar quién es, quién es la persona, quién es cada uno. El Camaruco eh, es donde se evidencia todo, no queda nada oculto, queda todo manifiesto de, desde los sentimientos, desde las intenciones. Eh, desde el conocimiento todos todos. Todo. o sea que en el Camaruco se, se, se, se habla se charla y se puede decir todo lo que se siente claro es un, por eso se dice que el Camaruco también es un evento social ¿no? porque reúne a varias familias y entonces en esto hablando de la familia que estábamos enganchando lo que habíamos hablado anteriormente sucede que muchas veces eh, muchas familias eh, dejaron de hacer Camaruco entonces esas los que quisieron seguir haciendo la ceremonia de Camaruco se unieron a otros camarucos de otras familias y después de andar tantos años de estar yendo, estar yendo en ese camaruco, ¿qué pasa en el camaruco? Cada familia que dueña del camaruco que siempre hicieron, tiene un fogón, donde tiene sus invitados, está la familia su familia y tiene invitados. que son hermanos que pueden venir por la, por esa única vez o hermanos que como en este caso que se van sumando porque vienen de otros camarucos que ya no se hacen se para, suman a ese para entrar al camaruco In, tenés que estar invitado, invitado. exactamente si no no hay forma de entrar por decirlo sí no no no tiene siempre te tienen que invitar tiene invitar a alguien que estar, porque te lleva a su fogón ¿no? después que esa familia invitada van por muchos años el camaruco ese lo que hace le entrega un fogón propio Mira. y eso quiere decir que lo recibe ya ya ¿Sale? no como un invitado, sino como una familia dueña y compositora del Camaruco ese, Pues ya deja de ser invitado para ser anfitrión mira, qué, qué lindo gesto ese ¿Sí? ¿no? entonces eso nos enseña el valor de la familia es decir, porque en nuestros pueblos no habían chicos huérfanos, no habían chicos solos no habían instituciones que tengan chicos huérfanos porque justamente el Camaruco nos enseñaba eso si un chico queda huérfano venga, usted es de mi familia ahora Y se lo trataba como de la familia y era un hermano. Bueno, a mí me viene ahora a la mente el, la vida de mi mamá. Mi mamá fue guacha, como se dice uh -huh. en la Patagonia. Guacha significa estar. Que queda solita, sí, sí, sí. Estar sí. solito, ¿no? Para la gente que, que no lo sabe. Este, y a ella la agarraban y le decían: vení para acá conmigo. Y cuando ese familiar ya no la podía tener, el otro familiar la agarraba y decía: Vení conmigo. Y era todo como un tirón, ¿no? Porque se la quería. Me acuerdo que mi mamá me decía eso: que, que, que se la llevaban de familia en familia. Y, y, y qué valor tan tan importante, ¿no? En decir: eh, Qué pena da ver tantos chicos en un, durmiendo en la calle, tirados, solo. Y decir. Y, y tantas familias que quieren adoptar y no, no les permiten adoptar. Y decir. Que es preferible que ese chico tenga una familia donde crecer. Ahí hacemos el cambio. Porque ese chico, si no tiene una familia que lo contenga, y lo van a contener otras cosas. Y ahí vemos el incremento así de, de chicos delincuentes, chicos que empiezan a robar, que empiezan a beber, que empiezan a tener consumo. de otros... y gran parte se debe a eso, ¿no? haber roto este concepto es decir, nadie, que nadie podía quedar huachito, nadie podía quedar solo. Y, y empezar con, con lo primero que sufre el ser humano, que es sí. la soledad, es la, que y es algo terrible, que, que, que, que se lleva en el corazón. ¿Cómo este concepto es ser... difícil de, de, de superar muchas es, veces eh, por la gente adulta también? Exactamente, y esto lleva todo a, a la destrucción de una sociedad, porque empieza destruyendo la familia y si destruir la familia destruir la sociedad. Entonces, ¿cuál fue, sido los objetivos principales de. Eh, De los ataques a los pueblos indígenas, la guerra, y eliminaron a la familia. Por algo se hacían los repartimientos de indios acá en Buenos Aires, se desmembraban las familias indígenas. Justamente por eso, porque el rol central que manejaba el pueblo era la familia, era el, era el punto concéntrico que reunía todo eso. Entonces, fíjate cómo eso, para no perderse, nuestros abuelos fueron tan sabios de meterlo en el camaruco, de meterlo en la ceremonia, es decir, la verdad es que es algo fantástico es algo in, in, realmente de, in, ingenioso de que hicieron nuestros abuelos de meter un concepto tan puro para que no lo olvidemos nunca dentro de la parte de la ceremonialidad lo, yo he tenido oportunidad de presenciar eso muchas veces entonces sé que es, que es así y que aún se sigue haciendo así en muchos los camarucos por eso el, eh, es importante ¿no? No, si a pesar de haber nacido en una ciudad no perder ese contacto sino devolver de también de tener la oportunidad de ir a un camarusco, de, de ir al Guillahuahuacalla, de ir a la rogativa, este no perder ese contacto con el otro tampoco. Porque no, no funcionamos solos en la ciudad y no funcionamos solos en el campo. Sino tiene que haber una complementaridad en eso. Claro, sí. Si sí, la familia que tan es el núcleo, es el núcleo, es el núcleo y por ende ya se entiende todo. que a partir de ahí fluye eh, las interrelaciones, eh, la, la cultura, la, la, la, la transmisión de, de, de la cultura en sí y no y esto que decías de que eh, lo que decías en el programa anterior que la familia es un círculo pero hacia afuera hay otro círculo que son la gente de afuera y después hay otro círculo más no y, y lo importante es que esos círculos no se vayan concentrando sobre el central que es la familia eh, central pero la interrelación con los otros círculos y la gente de afuera, es importantísimo también. Es importantísimo porque justamente ahí reside el concepto del Hath-Kuyamno, el buen vivir. Es la armonía entre los cuatro círculos que componen toda la existencia del ser humano. Y no hay más que eso. Es decir, uno empieza a entender en lo que realmente significa el Hath-Kuyamno y em empieza a tener un estado de paz también. Empieza a tener ya no un... un aire colérico de hablar, sino empieza a razonar lo que habla, empieza a medir lo que habla y empieza a tratar de, de practicar y practicar al eh, escuchar al otro. Eh, practicar esto, ¿no? Porque el camaruco deja mucha enseñanza, porque al ser un evento familiar también, eh, un chico conoce también la familia. Es eh, si vos estás con tu familia nuclear acá, vos, sí. tu mujer y tus hijos, pero tus hijos tienen que conocer quiénes son sus abuelos y sus abuelos están en un lugar especial del del camaruco y sus tíos están en otro lugar y sus tías están en otro y sus primos también. Entonces, en el Camaruco, ahí es cuando ellos empiezan, aprenden a ser serviciales con el otro. es Algo que, una, algo que valora mucho nuestro pueblo es ser hospitalario y servicial. No, no son bien vistos los chicos que no son irrespetuosos, que no saben dirigirse a los mayores, que no, no son serviciales. Yo me acuerdo que mi abuela le una de las cosas que nos recalcaba siempre. Cuando llega gente a la casa, convídele un vaso de agua, convídele... El, Caiga torta frita, prepare el mate, reciba bien a esa persona. Hay que ser hospitalario. Entonces, bueno, ahí uno entiende la hospitalidad porque ahí uno la ve. Entonces, los padres le dan: vaya y sí. llévele eso a su tía y preséntese, y dígale de qué familia viene, quién es usted. Y ahí su tía lo va a recibir y ella le va a contar y lo va a recibir con familia. Entonces, ahí uno también, el camaruco, sirve para recrear los lazos familiares, para no perder el conocimiento familiar de quién es tu familia. Si este es tu familia, este es tu familia, este es tu familia. En el mundo indígena, conocer la familia es algo fundamental porque es un principio filosófico de la vida del indígena. Por eso hacemos, recalcamos tanto el tema de conocer quién es la familia de uno. Me acuerdo cuando fui a, a Junín de los Andes a conocer a, a la abuelita que crió a mi mamá. Este... que son de esa, una de las tantas gente que tironeaba, tironeaba a mi mamá, ¿no? Decir, venía a vivir conmigo. Cuando no la podían tener, el otro decía, venía a vivir conmigo, ¿no? Y la cuidaban a la criatura, ¿no? Para que no viva en soledad, ¿no? Eso que es algo que destruye a, a, al ser, ¿no? este Y me acuerdo que conocí a, a, a la abuelita Avelina. Y Abelina era la abuelita que crió eh, a mi mamá, ¿no? Este, Y cuando fui a Juniendo los Andes, eh, obviamente yo lo primero que quería hacer era conocer a esta abuelita que estaba viva todavía. Y bueno, hablé con, con la prima, con Graciela, la, la, prima, la prima segunda de mi mamá, que es la madre de ella. Eh, ella es la hija de, de Abelina, Graciela es la hija de Abelina. Y me acuerdo que, que Graciela me dijo, sí, si sí, veniste para casa, eh, te está esperando la abuelita. Y vos sabés, Hueso, el que abrí la puerta de la casa Y estaba al fondo la abuelita Y me miraba estaba Vi una mirada eh, Que estaba eh, alegre de haberme recibido En la casa Y, y, y con muchos nervios también me, me, me, Lo sentí y no Esa cosa de quiero conocer el hijo De, de esa criatura que yo alguna vez crié ¿no? Y entonces me di cuenta Que me estaba recibiendo con amor la abuelita Y bueno, entré a la casa Y vi un montón de niños por todos lados corriendo, caminando, pero todos, me acuerdo los niños, mirando a la abuela con mucho respeto también, ¿no? Porque ahí me di cuenta que el, eh, el núcleo de esa familia era la abuelita Belina, la que los guiaba a ellos, ¿no? Como el, el, el, el mayor, ¿no? Es el que tiene la, la, la, la sabiduría y lleva a toda la familia hacia adelante. Y la abuelita, bueno, me acuerdo que preparó un, un asado, ella misma, ¿eh? o ese lo preparó, Era una abuelita pasado los 70, pero ella fue a buscar la leña al fondo de la casa, cortó la leñita y empezó a hacer el foguito para el asado. Y es increíble. Eh, la verdad que me sentí muy bien. Que va todo esto ¿no? en relación a lo que estás hablando, que el núcleo de la familia es importantísimo. Uh -huh. Bueno, y todo eso se puede ver en el Camaruco. En los fogones familiares, sí. en los aguacos que se le da a cada familia, esa reconstitución se ve. Pero sabes qué? Hay algo llamativo del Camaruco. O el Camarrico, como le decimos nosotros. Camarico. ¿no? El Camarrico. El Camarrico. en cuanto al origen de la voz Camarrico. A ver. Y, la voz Camarrico no pertenece a la lengua gununa. Mira. Y a ninguna lengua patagónica. Y entonces, el Camarrico y por lo que hemos tenido oportunidad de investigar, este, es una palabra que, que tiene origen en el contacto con una cueña No. lo que vos hablabas hoy mencionabas como el contacto Increíble. de los andinos con, con los pampeanos patagónicos y específicamente en Camaricu vendría de la palabra quechua Camaricu que dice visitar a una autoridad o entidad poderosa Cama en quechua sería poder, autoridad algo, o fuerza Y Rikuk el que ve. Y también en el quechua la voz camarri se manifiesta como un obsequio, como una ofrenda. Camarrico, en quechua entonces estaría dando la idea como el regalo preparado para alguien especial en señal de agradecimiento. Ah, mira, claro. En, en tanto que el término Rikuchikui designa la ofrenda. Entonces. Y, Camarrico sería como aquello, ¿no? Eh, ir a llevar o a ofrendar o visitar a una persona para ofrendarle lo, lo más sagrado que uno tiene. Y o oh, oh, casualidad, ¿no? El camarruco es eso. Uno pone todo el. pone las cañas que representan los doce caciques antiguos, eh, pone los corderos. Los corderos de esa estación. Los corderos nuevos de, de, de esa estación. Pone todos los alimentos que uno consume. hierba, tabaco mushai todos los elementos que constituyen al, al alimento diario de, de ese pueblo, se comen comidas tradicionales, o sea, se preparan las masas las tortas fritas, los asados los pucheros, es decir y uno entrega también su energía su fuerza, ofrenda las comidas ofrendan los animales hace las rogativas para tener la reciprocidad con los creadores todo el tiempo, entonces Realmente este, el, el concepto eh, hemos visto, ¿sí? ¿no? realmente su trascendencia, este contacto que tiene el, el Camaruco con, con los pueblos andinos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se heredó y llegó a ser parte del pueblo Gununa en eh, este término y esta ceremonia? Claro, porque ¿sí? habla de la, la, la interrelación que hubo con los pueblos eh, andinos y la parte de. de los pueblos eh, originarios del, de, de lo que es la Patagonia esa relación, se, había una relación social no había una relación eh, y se llevaban perfecto exactamente y otro pueblo que también toma parte de, de estos términos quechua mm. este, fue el pueblo chong o oniquén ¿sí? y, y utiliza una palabra en su idioma que se llama kamars kamars serían espíritus mensajeros del cielo que se puede se puede manifestar físicamente, ¿sí? como personas a caballo, como un alguien especial que viene a hablar. Y, y de allí de Camars a Camarruco hay un pequeño un pequeño paso también. Es decir, y, entonces según los sonniquen, en esta concesión que ellos toman, el término quechua y lo datan a, a su lengua, a su cultura, el camarruco también es aquello que los camars nos dejaron. Es decir, los camars en lengua oniquen, nosotros los llamamos anaukeseten, son espíritus mensajeros. Eh, y ahora, después, vamos a ver cómo se relaciona eso con la historia del camaruco, cómo es, nace. Es, es impresionante. Así que retengamos este, este dato. Eh. Fuiste al origen, fuiste al, al origen y a la profundidad, que es un dato que ahora la gente debe estar diciendo, wow, es impresionante wow. lo que está diciendo vos, eh. Sí, Y tengamos este dato en la cabeza, ¿no? Los camars sí. y el camaruco, como lo que los camars o estos espíritus mensajeros, del cielo, trajeron, ¿no? como sequio. y Como Sequio, eso es algo es bello. Ahora tenga, tengámoslo en mente hasta más adelante que vamos a poder entender el por qué se dice así. Pero bueno, también el camar, el este camarrico fue tan grande es la concepción que tiene que bueno que no es algo el, el término no es algo exclusivo solamente del pueblo Gunacuna. También se ha, ha hecho extensivo a otros pueblos, como el pueblo mapuche, el pueblo chon bajo las expresiones de Camarruco o Camaricún. ...como se suele escuchar también en Patagonia... ...es decir... El, ...el aspecto espiritual... ceremonia que tiene este término... ...realmente abarcó varios pueblos... ...y cada uno lo interpretó... ...entonces vamos a ver que los camarucos... Y, ...pues hay distintos camarucos... ...que hay en Patagonia... ...y va a haber sus parecidos y sus diferencias... ...según sea el pueblo que lo levanta... ...entonces va a tener... El ...camaruco aoniquén... ...y va a tener parecido, algunas cosas parecido... ...con el camaruco mapuche, pero... Y, pero van a tener sus pequeñas diferencias que dicen que este es un camaruco onike y que aquello es un camaruco mapuche. Pasa lo mismo con el bununa. Va a decir, hay elementos particulares que van a decir eh, lo parecido que son estas ceremonias, pero también le va a dar la particularidad a cada uno. Va a decir, ah, este camaruco pertenece a este pueblo, este camaruco pertenece a este otro. Más allá del idioma también que se habla dentro si sí, el idioma es fundamental, cada uno de estos camarucos se hace en el idioma propio del pueblo que levanta. Pero sí. hay elementos constitutivos que son igual a los otros y elementos constitutivos que son totalmente diferentes. habla esto de la interrelación que había entre los pueblos, ¿no? De que se ofrendaban eh, costumbres y las tomaban y las compartían. Eso es, es algo y que, hay, y que ninguna cultura indígena hoy es exclusivamente un tupper ¿no? Eh, eh, sino que siempre ha tomado elementos de otras culturas sí. en esa relación. Es para enriquecerse. A veces pacífica, a veces impuesta, pero han tomado elementos de uno y del otro y Entonces, hoy las culturas que conocemos, sí, por eso se parecen tanto muchas veces a algunas culturas. y decir, pucha, pero, pero parece que fuera lo mismo, sí, parece que fue lo mismo, pero hay elementos cultivos que dicen que no, que no son lo mismo. O si sea, hay cosas parecidas que puedes tener por contacto, pero tienes particulares tuyas que dicen, no, no es lo mismo. Claro, algo que se da es que la gente en, en el. ...el consciente colectivo de la gente... ...está el tema de que los mapuches... ...están en toda la Patagonia... ...y en realidad, este, no... ...están con una cuna y están en otras comunidades... Y, ...y que no es lo mismo... ...un mapuche que un una cuna, no es lo mismo... ...hay particulares que lo hacen a cada uno... Eh, ...diferente, ¿no? Bien, este... ...vamos a ir a un tema musical... ...buenísimo... este para mientras tanto vamos digiriendo hasta ahora estos términos sí. vamos a hacer un descanso a la mente y después vamos a continuar este, explicando esto porque por ahora retengamos este tema de los Camars y cómo de Camars, del nombre de los espíritus mensajeros del cielo, nace esta ceremonia del Camarruco según los Chong y, y que Camarruco vendría a ser también aquello obsequio que nos trajeron los Camars bien vamos con Amutui Camaricum de Marta Pirén Marta Piren nació en la ciudad de Bursaco, partido de Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense. Esta artista cultiva un repertorio que transita el paisajismo, pero también con un fuerte compromiso social y histórico hacia las distintas comunidades de pueblos originarios que aún habitan en esta región. Su historia y sus costumbres y su defensa de estas tierras. Marta Piren, Amutui Komarikum. Llegan los maros camaruqueros, bajando los riscales cordilleranos, entona el pueblo mapuche, su antiguo canto, pidiendo por el pan, por sus paisanos. Ahí va Don Pedro sayhueque rumbeando para el camaruco y muy bajito el Se escucha lejos el pipilcal y el golpecito del cultrún. el quimécurún y el mapucheo, cantun. En la ramada acamparé hasta que vuelva el guilliatún. Amulieu, amulieu, amulieu, treguel, treguel a un comeo. No dejes nunca de rogar, no dejes nunca de pedir, viejo mapuche en soledad, para que defiendas así. Que no te fuiste, que aún estás, que esta es tu tierra, tu propiedad, y por lo tanto te pediré, no dejes nunca de rogar. Amulieu, amulieu, amulieu, treguel, treguel, don comeo. nunca de pedir, no dejes nunca de rogar, viejo mapuche en soledad, para que defiendas así, que no te cueste que aún estás, que estás en tu tierra, tu propiedad, y por lo tanto te pediré, no dejes nunca de rogar. No dejes nunca de pedir, no dejes nunca de rogar, viejo mapuche en soledad, para que defiendas así. Que no te fuiste, que aún estás, que estás tu tierra, tu propiedad, y por lo tanto te pediré, no dejes nunca de rogar. hermoso tema interpretado por Marta Piren, eh, realmente con una voz eh, especial para ello. Estaba recordando recién la primera vez que lo que escuché a Marta Piren era muy pequeño, este, sin embargo lo escuché con este tema justamente cuando eh, había, pasaban antes programas de folclores con nuevos talentos en, en la TV pública. y que era uno de, los, uno de los medios que más se veían en el interior del país porque sí, sí. llegaban la mayor parte de estas otras cosas que no llegaban por los medios oficiales. Y recordando también que en esa época no, no habían estos medios que tenemos hoy, no hay, eran los que tenían contacto una computadora, eran, eran muy reducido el número, se contaba con los dedos de la mano y no existían los ciber, no existían todos los celulares. O sea, nosotros vimos la, somos de la generación que vio la transición entre El, de los, chicos, los últimos chicos que vieron la transición entre que no existía el celular y que existió el celular y cómo fue en tan solo 10, 15 años se cambió todo totalmente totalmente avanzó muchísimo así bueno, un gran saludo a esta hermana que está llevando su voz con un mensaje claro este, revalorizando las culturas desde Buenos Aires en este imaginario colectivo que hablábamos ¿no? que Muchas veces en el interior del país se entiende que desde Buenos Aires. Cuando nosotros decimos Buenos Aires, los del interior nos referimos tanto a la capital como al gran Buenos Aires, al sí, conurbano. Todo, todo, todo. Para nosotros los del todo. interior, el conurbano y la capital es todo lo mismo. Para nosotros. Sí, Eso sí. es Buenos Aires cuando nosotros decimos, cuando hablamos de claro. Buenos Aires. Y muchas veces se tiene entendido que desde acá no, no se mira, que no hay gente que valore lo que está allá, que valore los, los distintos territorios que hay. Sin embargo, traemos estos, estos cantores, estos artistas eh, que cantan estos temas referidos a pueblos indígenas, eh, porque son de acá del conurbano. Porque eh, para ir matando también ese imaginario colectivo, es decir, que no hay gente que mire allá claro Hay mucha gente que está trayendo y desde estos lugares que no se piensa que, que realmente existe esta conciencia. Así que, bueno, es una alegría poder traer a esta hermana también en este tercer programa de Hande Bay, a, a relucir junto con otros hermanos como hemos traído la, la vez pasada también con el tema del gualicho de la música ciudadana y así tantos otros que irán apareciendo en este trayecto sí que había un, un hay un tango reo muy bonito cantado por, por, por, por una mujer muy bonito muy bonito la verdad que en, qué bueno que en Bey podemos ir, ir trayendo todas estas cosas y hablando de estos temas e integrando también a la gente que es justamente lo que eh, uno de los propósitos de de ir integrando en, Sí, integrándonos entre todos ¿no? reconociéndonos otra vez entre, entre nosotros mismos como hermanos y visualizar que hay gente que está haciendo mucho por la cultura ¿no? y, y desde Buenos Aires como decís está eh, trabajando con la cultura y está visibilizando pueblos originarios y Marta Pirene está trabajando en ese sentido, así que le mandamos un beso un cordial saludo. bien, retomando con, con lo que le dijimos que retengan este dato ¿no? de como los Aoniken, los Chong o Aoniken eh, llaman a estos espíritus eh, mensajeros del cielo, Camar y allí Camaruco, como lo que los camars trajeron, ¿no? Este A través de la Patagonia ir hablando con distintos abuelos, este eh, empezamos a preguntarnos que, cómo había sido el origen del Camaruco, cómo nació este Camaruco, cómo se hizo el primer Camaruco. Eh, a través de muchos hay muchos relatos eh, que existen que no, no es uno solo pero básicamente nosotros hemos hecho una limpieza simplecita de, de algunos puntos principales eh, que tienen que ver de cómo nació el camaruco o el Camarrico como decimos nosotros sí el, y bueno hemos podido deducir a partir de todas estas relatorías que el Camarrico nace después del gran cataclismo del mar una vez que baja la inundación del mar que se inunda la tierra por acción de las dos serpientes este, la humanidad debía reencontrarse otra vez con los creadores pues justamente sucede por la pérdida de, del equilibrio entre el ser humano y los, y los creadores sucede el cataclismo lleva, esa desobediencia del humano lleva a este cataclismo ahora debían reencontrarse para que no vuelva a suceder y entonces entonces eh, Hay abuelos que contaban, por ejemplo, que se aparecieron dos de estos a caballo. Se le apareció a la gente y ellos le empezaron a contar eh, cómo tenían que hacer. Tenían que levantar camarús, que decían. Tenían que hacer así, tienen que poner estos elementos, tienen que hacer así, tienen que reencontrarse otra vez con los creadores. Y así dice que tomaron a los doce caciques y le empezaron a instruir en el sueño ...qué elementos tenían que ir puestos... Por, ...por eso qué se, deben, se colocan 12 cañas... ...por eso se colocan 12 cañas... Eh, ...qué elementos tienen que ir... ...qué colores sí, se deben poner... Claro. ...y bueno, y así... ...a cada camaruco, no, en sí, si uno va a preguntar... ...va a encontrar distintas historias... ...de los camarucos que se hacen actualmente... ...cómo se, se volvieron a retomar muchos de ellos... ...pero nosotros hemos ido más allá... ...al primer camaruco que se hizo... ...en la historia de la humanidad... ...entonces... Eh, Esto es lo que decía, ¿no? que estos dos Anauk fueron o Camars fueron los que trajeron ese primer Camaruco. ¿Cuál era el motivo? Bueno, el motivo aquel entonces era volver a, re, a reconstituir ese equilibrio que se había hecho. Y el Camaruco tiene, actualmente tiene que ver con eso, ¿no? Y ¿Cómo comienza un Camaruco actualmente? Porque sabemos que Camaruco en muchos lugares se perdió y en otros se vuelve a recuperar. Entonces, este Camaruco y muchos lugares que se había perdido se volvió a hacer otra vez. y justamente hay manifestaciones que hacen que esto se vuelva a hacer y recuerdo uno que, que me habían contado, un abuelo, preguntando cómo es, habían en su familia se dejó hace ese camarrico hace muchos años y ya no hacían, ya no practicaban, entonces eh, me contaba que su hermano había encontrado un piche blanco, iba a caballo en el campo, encontró un piche blanco y cuando lo agarra así ve que tiene tres patas el pich y es como que se vuelve loco, y así tuvo un tiempo largo, hasta que en un momento bueno, volvió en sí para eso habían pasado varios meses mientras la familia lo cuidaba todo. y cuando volvió en sí, dice que su hermano no sabía hablar en paisano porque hablar en paisano allá se entiende que es hablar en idioma indígena este claro. su hermano volvió hablando el idioma completo hablaba el idioma perfectamente y dijo que lo habían llevado los antiguos y le habían enseñado a ser camaruco y que tenían que volver a hacer que se kamarico. Mira. y entonces ahí volvieron a levantar en esa familia eh, el camaruco, camaruco lo que tiene que, como una como toda rogativa grande o chica, es restituir el equilibrio cósmico y mantener la reciprocidad entre el ser humano y los creadores ¿sí? y todas las entidades que componen el espacio donde uno convive. Bueno, hasta aquí bueno, la historia que le acabo de contar es en base al, a lo que los relatorías de los abuelos que tienen. Pero nosotros tenemos otras consideraciones porque, bueno, el, el espíritu de investigador nos lleva siempre a ir un poquito más allá, siempre. Entonces, si, ¿ante ¿qué otras consideraciones podemos tener al respecto de esto? Y, bueno, en, prim en primera instancia que lo que nosotros los abuelos nombramos como los Anauques Sutton o los Camars o... Y en realidad no eran tales y sí que fue, y eran, y fueron realmente humanos quienes aparecieron a través de esta ceremonia del Camarruco, y esto lo decimos en función a que el término camaruco es un término andino no es un término del, del lenguaje propio entonces no puede eh, alguien tuvo que venir, ¿sí? en estas conciliaciones y que, que muchas veces, como pasa en las historias este, muchas veces se le ...se mezclan en ciertos eventos... ...se los pasan a hechos espirituales... ...para que no se pierda en la conciencia... ...para que esto se pueda transmitir... ...y no se pierda en el tiempo... ...entonces muchas veces hay adaptaciones de la historia... ...y me pasó muchas historias... ...por ejemplo la historia del caballo blanco... ...la contaban como la dispersión de los animales... ...y contaban... Eh, ...en la historia tradicional se cuenta sobre los animales... ...los guanacos, los avestruces, los piches... ...pero en esa versión... ...la abuela le agregaba el tema del, del caballo criollo... el tema de la vaca y el toro, tres animales que fueron traídos por los españoles cuando llegaron. Entonces, como los abuelos iban adaptando, eh, incluso este último tiempo, adaptan las historias antiguas a elementos también actuales para que no olvidemos el relato. Entonces, con el camaruco también la historia de cómo nace el primer camar el primer camaruco del mundo, también hubieron elementos que se conjugaron espirituales y físicos. y pues hablar de una Sutton que decíamos nosotros, bueno, no debe ser tal sino deben haber sido dos seres humanos o en esta migración que hablamos, en este contacto con un una cuna-tiahuanaco, que, que es cuando se pasa y a esto le, le agregamos también eh, las expresiones que decían los, algunos abuelos muy viejitos que ya no estaban en hace muchos años que en el tiempo antiguo no se hacía camaruco que se fue a adoptar y se empezó a hacer después entonces todo esto viene a hacer una reflexión hacia nosotros, decir bueno el camaruco entonces es una ceremonia Quizás hacía algo en esa fecha, en el equinoccio. Una pequeña ceremonia, de una ceremonia, un acto solemne, una ceremonia pequeña al estilo nuestro, específicamente con los animales. ¿sí? Que hay que dar evidencias, ¿no? Hay relatores que eh, fueron cautivos en su época y publicaron su cautiverio y hablan del camarico como una ceremonia simplemente donde le hacían rogativa arriba de los animales. Y eso era toda la ceremonia. Entonces quizás han quedado elementos... Eh, Guardados en, en los distintos relatos, y el camaruco fue algo, la palabra en sí, camaruco fue algo heredado, y muchos de sus elementos también pueden haber sido heredados y mezclados con los elementos propios de cada uno. Por eso lleva, lleva, hay tantos parecidos entre cultura y tantas diferencias dentro de los mismos camarucos. Y lo que sí, hoy, entre las consideraciones principales, es que hoy es patrimonio cultural de varios pueblos indígenas en Pampa y Patagonia, no es exclusivamente de un pueblo o del otro. sino que se ha hecho parte de, de varios pueblos que habitan actualmente en los territorios pampeanos y patagónicos. Y que eso es lo rico también, ¿no? En ver los intercambios, entender cómo se fueron dando los distintos procesos hacia la construcción de nuestra cultura. Y que por de nada denigra o le baja el valor de adquirir un elemento de otra cultura, no te baja el valor de tu propia cultura, ¿sí? Muchas veces la antropología... Eh, arcaica pretendía esto, ¿no? los elementos puros, no, no, si no es puro del pueblo eso lo denigra ese pueblo claro. <risa> y, y ellos decidían, por ejemplo que era gununa, que no era gununa que era mapuche, que no era mapuche, que era uniquén que no era oniquín. Entonces y, y no vieron esa otra riqueza que había que era el intercambio el intercambio de saberes eh, el intercambio con otras culturas de muy al norte, el pueblo gununa tiene muchas historias de gente gununa que viajó a Guanaco Y sin embargo, esa historia se mantuvo y nunca le prestaron atención y no le dieron valor porque dijeron: No, ¿qué van a hacer estos indios allá en Tiaguaná? Eso es un dato importantísimo. Entonces, eso muestra que las culturas se movían y más lagunas, ¿no? Se movía tenían contacto con otros pueblos. Tenían vidas, so tenían vidas sociales, se interrelacionaban, eh, pactaban cuestiones políticas y demás. Y demás, y demás. Y no desde ahora, desde hace miles de años, porque hay evidencias en Patagonia, una de las cuales hemos sido testigo muy cercano. del enterratorio de los 13 cuerpos teuelches en la localidad de Gaiman donde aparece una, una moneda del, valuada en la misma antigüedad milenaria que los restos y, y analizada por una empresa, la empresa de aluminio más grande que hay en, el, en Argentina y en el mundo, que es la que dictamina, ¿no? esto es una aleación de tales metales, cuya aleación de metales solo se encontraban eh, Qué en la zona andina Es impresionante ese dato. Entonces, estamos hablando de un contacto milenario desde la provincia del Chubut a la zona andina milenaria, y no algo reciente. Entonces, ahí podemos ver, eh, también podemos ver, este, eh, si vamos un poquito más allá, usando otros elementos culturales, otros elementos científicos que hay, hoy, como el ADN, podemos ver ADN andino hace aproximadamente 9000 años en la frontera chubutana. Claro, eso eh, revela esto que venimos eh, hablando, hablando la interrelación entre los pueblos y que eh, y cómo la evidencia tenían, arqueológica ¿no? y científica está está demostrando lo mismo que nosotros venimos sí. diciendo, no, a contrario de lo que dice la antropología arcaica, ¿no? de que no, los pueblos no tenían contacto. Y hoy eh, la verdad que bueno, hay mucho material que tenemos para presentar y Y, y bueno, a medida que vamos habiendo estas reconsideraciones, también van surgiendo nuevas reconsideraciones hacia la cultura que son buenas, que es bueno que todos tengamos en claro en esto y que no quita valor una cosa sobre la otra y, y que realmente nos podemos enriquecer muchísimo uno del otro Que forma parte de la misma construcción ¿no? cada, cada cada elemento, claro. cada característica Hoy nosotros mismos, ¿no? Estar en una radio Nosotros con una cura no teníamos radio No teníamos computadora Y hoy hacemos uso de la computadora Hacemos uso del celular Y esto muestra una interrelación con el otro cultural Y la toma de elementos que sirven para fortalecer nuestra cultura Y la entrega de elementos que sirven para que el otro fortalezca su cultura ¿no? Porque, bueno, la radio es un elemento moderno que los abuelos no lo usaban, lo usamos nosotros. ¿sí? Nos toca a nosotros utilizar esta herramienta y hay que usarla para bien, ¿no? que es el transmitir el saber de los abuelos y de esa forma eh, el que está eh, interesado en el tema se pueda llegar a, a, a educar ¿no? en lo que es la cultura originaria. En este caso nosotros difundimos la cultura con una cuna y es un saber que, que hace bien. ¿sí? Esto es una, una radio y se transmite eh, la palabra. ¿No? se transmite la palabra eso es el, el, lo importante de un programa de radio como este eh, humildemente transmitir los saberes de los abuelos exactamente y poder traer de vuelta su memoria y empezar a analizar hablar mmm, terminar con ciertos imaginarios colectivos por ejemplo que, sí. que aquellos que dicen que con el indígena no se puede sentar no se puede hablar, no se puede razonar decir sí mira podemos sentarnos, razonamos hablamos correctamente Y hemos pasado muchos procesos nuestros abuelos no sabían usar el celular bueno, nosotros sí lo sabemos usar y hacemos uso de esa tecnología para fortalecer nuestra cultura este, y muchos de nosotros nos enviamos ya directamente mensajes en idioma entonces de esa forma también mantenemos el idioma mediante la tecnología actual este, mensajes, antes era mensaje de texto hoy son mensajes de voz en, en idioma y respondemos entonces usamos los distintos elementos que tenemos o en sea, no, No es que no hemos tomado nada de ninguna otra cultura y somos una cultura pura y nos presentamos... tal No, no, no existe la cultura pura y lo podemos demostrar en, en todos los pueblos indígenas que han, en, han tomado elementos de otros pueblos es, y, se y se han, han enriquecido se han ¿no? y eso no le quita valor. No le para quita nada, valor no, bueno. para nada, sino que enriquece más su cultura y, y fortalece más su identidad en el territorio. Claro. Así bien. bien este así hemos... Con estas reconsideraciones sobre el Camaruco, sobre la historia de cómo nace, este, vamos a ir, este, ya vamos cerrando este tema. Este, no sé cómo estamos de tiempo, ya estamos casi, ya estamos bien en tiempo, así que bueno, vamos a ir entonces para ir cerrando un, un tema eh, musical. Bien, vamos con el tema musical el Camaruco. Eh, coro Crecer a cargo de Alejandra Fernández, eh, es egresada del Conservatorio Municipal de Buenos Aires, Manuel de Falla, con los títulos de profesora de Educación Musical, con especialización en flauta dulce, guitarra y dirección coral. Ha grabado dos discos con el coro de adultos Crecer. He loves sobre el camaruco en, es un tema que yo lo había escuchado en guitarra en Patagonia y realmente esta versión en coro me gustó muchísimo y y además porque es un coro de acá de de la capital de, de Buenos Aires ¿no? de Manuel claro. de Falla y un lugar un un, ¿cómo se llama? un conservatorio conservatorio en, que de hace música un, sí, que trabaja muy lindo con trabaja las, mucho las el las tema de los pueblos indígenas sí, sí, sí, y, sí, sí. y mucho con los pueblos de, de Pampa y Patagonia mira sí, sí. y la verdad que un, un Gran trabajo que, que nos gustó muchísimo. Bueno, ya estamos en llegando horario, así que vamos a ir despidiéndonos. Este, Mandamos un saludito a Leo, a Leo con Natani que nos está Ahí escuchando. Está un abrazo, hermano, un abrazo, hermano, por estar sí, siempre sí. presente. Y a Nina que nos hace el aguante todo, todas las veces con las nenas. Con... Sí, a Nina, la abogada. Que ya la vamos a traer acá para hablar también en un programa sobre derecho indígena y sí. algunas interpretaciones. Sí, la tenemos este, que invitar. Ya que, vamos a. Que es allá. parte de ella, es parte de ella. Es la, parte de es ella, el el y, Pero siempre es bueno recordarlos a todos, así que. Sí. Eh, un besito, Nina. Así que muchos saludos y ya vamos a estar llegando por, no por allá. Y. Bueno. Ya concluidos estos dos temas, estas dos cero, Lo que hemos tratado hoy tan solo es un porcentaje nomás del, de todo lo que hay para hablar sobre. sobre esto la ceremonialidad y lo que nos enseñan en la ceremonia, ¿no? Este. Todos esos valores culturales, eh, familiares y sociales que nos. que nos transmiten tan solo en actos solemnes que se hacen en, dentro del ceremonial. Así que bueno, de a poco vamos a ir también hablando, vamos a ir trayendo otros temas. Este, eh, uno de los temas que también nos interesa pasar prontamente, que vamos a trabajar en hasta este tiempo. Eh, toponimias con historias con narraciones eh, así que bueno prometemos este trabajar sobre eso y empezar y ahí a tener, vamos a descubrir territorio vamos a descubrir territorio básicamente de así. cada ciudad tiene una historia y el porqué de que se llaman así exactamente y la deformación de los nombres también exactamente que es importante hoy para la identificación así que bueno este Kushao Kao Atakamto Kazbo Kakena En Ankayo Kena Yilga Kena en Gupaxo Wupa, hasta canto eh, será hasta encontrarnos en el próximo programa de Hande Bay eh, les dejo un saludo enorme será hasta encontrarnos también hermano eh, Webby Chiluwan este eh, ya nos vamos a siga más que acción y más que quieren será en, en el cuarto programa de Hande Bay eh, mientras ellos nos den la fuerza para seguir aquí estaremos a matías eh, que nos, nos hace el aguante todos los viernes a la mañana este, es el, parte del equipo y está del otro lado matías es un genio gracias así muchísimas gracias también hermano y bueno, gracias a, a la vecindad radio que nos da este espacio para visualizar eh, pueblos originarios pueblos originarios que es muy importante muy importante así que realmente agradecidos con todos y con todos los abuelos con todas las energías que también nos dan han hecho que esto se posibilite a ellos los abuelos que que se acuerden de nosotros y no nosotros también de ellos Así Bueno, Atacantum será hasta volver a encontrarnos Hasta luego a todos, que estén bien Cuando la lluvia se hace arisca En la desolada Patagonia El Arauco se conmueve Pidiendo por la fertilidad de su suelo